Bueno, cuando se inició esta semana les dijimos que la mesa coordinadora del PAN iba a tener reuniones con eh, los propietarios de la Vienesa, la panadería La Vienesa, por aquel, aquel anuncio que había hecho el sindicato de la posibilidad que existía de un cierre de La Vienesa, que tiene como siete sucursales, por lo menos. Este, las reuniones se produjeron una tripartita el día 28 con el Ministerio de Trabajo, además de los trabajadores y los propietarios de la Bienesa, participó el Ministerio de Trabajo y en la bipartita era entre los trabajadores y la Bienesa. Único tema es la posibilidad de mantener la panadería abierta y que se le pueda pagar a los trabajadores y a los proveedores todo lo que se le debe. Estamos en contacto con Luis Echeverría. Buen día, Luis. Buen día, José Luis, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, eh, lo primero es preguntarte si se concretaron esas reuniones tripartita y bipartita y qué resultados tiene, ¿no? Sí, efectivamente, como lo decías tú, el pasado lunes 28 tuvimos una negociación tripartita en donde a partir de que el dueño vuelve a reconocer, como lo había hecho con anterioridad, este, y en esta oportunidad llegó a una contadora, en donde también ratifica que la situación financiera de la empresa es bastante endeble, y en función de eso, nosotros este acordamos, como él lo decía en, en, en lo segundo, que... Eh, ir hacia una reestructura e intentar salvar la mayor cantidad de puestos posible porque ese es nuestro objetivo. ¿verdad? Nosotros cuando salimos a decirlo públicamente que estaba quebrada y que iba a cerrar, efectivamente era así. Él no lo quiso reconocer, pues bien, a partir del reconocimiento el día 28, este, dejando el diferendo atrás, vamos a intentar de forma conjunta este, hacer una, una reestructura, Tiene ocho sucursales en la cual el, el día miércoles 30, con el estudio contable, con la participación de la mesa del PAN, se empezó a analizar sucursal por sucursal, este, cuántos trabajadores había, cuántos realmente se podrían necesitar o con cuántos se podría trabajar, el flujo este de clientes, de ventas. Bueno, y en función de eso se va a hacer este una reestructura económica provisoria, en el, en el mientras tanto se busca una solución definitiva, ¿verdad? Mm. Eh, ¿se, pag ¿Se pagó algo de lo que debe o no? Bueno, no, no, sí, obviamente que el mismo día 28 se comprometió en el Ministerio que iba a pagar este, el resto de del salario del mes de marzo, que era más o menos la mitad, y sobre la tarde todos los compañeros y compañeras transmitieron que efectivamente así había sido y, y había pagado... este el sueldo de marzo. En estas nuevas reuniones que estamos teniendo y reorganización del trabajo y de la producción, también se está analizando las formas de pago, ¿verdad? Porque acá lo que necesita la gente este, son certezas y que, en definitiva, este, tenga tenga su salario. No de la manera como viene siendo ahora que este, te paga de a dos o tres mil pesos, ¿no? Y con este fechas inciertas, Por lo cual acá lo que vamos a hacer es trabajar sobre dos aspectos. Primero, reestructurar y ver con cuánto este, puede trabajar para achicar costos. Y después lo otro es garantizarle el pago a la gente. ¿Hay, hay deudas todavía con los trabajadores? Digo, de, de sí, licencia, final, esas este, cosas. Eh, eh, sí. Lo que se hizo ahora es dejar eso este, en standby entendiendo sí. que la prioridad es que continúe... este abierta este, la panadería y, y, y lo, la mayor cantidad de trabajadores este pero sí que se garantice el pago de los mismos verdad y dejar para una segunda etapa en donde pueda salir adelante la empresa este pagar los ahors que se le debe por este, licencias y vacacionales atrasados y ahora Luis como sigue ¿Con, con bipartitas o, o tripartitas como sigue para adelante cuando es la próxima reunión que tiene la próxima reunión va a ser este entre lunes y martes de la semana que viene y cuando tengamos un plan eh, ya bastante elaborado y consensuado, ahí lo que vamos a hacer es pedir una nueva este tripartita para firmar dicho acuerdo, ¿verdad? Perfecto. No sé si queda algo más. No, este, con el diario del lunes decir que efectivamente los trabajadores teníamos la razón y que no en vano lo decíamos, pero que además... No es que queríamos cerrar este la empresa, simplemente que asumiera de que efectivamente tenía un problema grave y bueno, y, y entre las partes intentar buscar la solución, ¿verdad? Luis Echeverría, muchas gracias por la actualización y la información de hoy, gracias. No, por favor, gracias a ti como siempre, ya le sonene. Hasta luego.